Este proyecto es el último trabajo que vamos a hacer dentro de una serie que se llama Tan solo un trozo de historia que se repite. q u Es e un proyecto que empezamos en el 2010 y que tiene que ver con cómo, cómo los usos cargan de significados a los lugares ¿no? y cómo los lugares se hacen por los usos ¿no? que les damos. Bueno, nosotros se hacen por otras cosas también, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la cuestión del uso.、Eh, y entonces, hasta ahora, todos esos proyectos que hemos hecho anteriormente. Eh, estaba muy focal, o sea, nosotros íbamos a un sitio, preguntábamos tal y encontrábamos un sitio siempre que estaba muy cargado de significación y, y, que, y entonces nos fijábamos solamente en ese sitio. ¿no? Y, y bueno, y hacíamos un, un trabajo, una intervención sobre esa cosa en concreto. La idea aquí era tratar no tanto de, de, de lidiar con un lugar que tuviera una significación muy. Muy densa, muy consistente, muy tal, sino, sino tratar de, de ver si era posible、eh, considerar la simultaneidad de los lugares. ¿no? Todo lo que pasa y, sobre todo, más que cosas muy cargadas de significación, sino las cosas muy ordinarias, ¿no? la cosa, las cosas de todos los días. ¿no? Precisamente casi a lo que no, a lo mejor no le damos una significación simbólica fuerte. o tal, ¿no? Entonces,、eh, esa era la idea aquí. Eh, que para nosotros está siendo un reto porque, claro, no tener un foco específico, además yo tiendo a focos porque de repente me interesa mucho, pues, yo qué sé, los solares o las cadenas de teléfonos o tal, ¿no?、Eh, o sea, está siendo un reto, ¿no? e de, de decir, bueno, vamos a dejar a ver que. que... Entonces, bueno, en abril,、eh, cuando vinimos, también hablando con vosotros y tal, que la idea era como de crear un grupo de trabajo y tal,、eh, pues bueno, claro, necesitamos gente porque nosotros venimos aquí, no somos de Vitoria.、Eh, Conocemos poco y entonces claro, necesitamos que eso nos lo diga la gente que vive la ciudad, ¿no? que, que usa la ciudad y que está. Y además, claro, considerando q u e estamos mirando, a qué ha cambiado, cosas que han cambiado,、eh, claro, no, no vale,、no、vale cualquier. Yo, por ejemplo, no podría、eh, contar q u é ha cambiado porque no, no tengo una temporalidad en la, la ciudad. Entonces que necesitamos gente que, tuviera, que hubiera estado aquí tiempo, que tuviera la experiencia de la ciudad de tiempo. Y, y bueno, la, la primera vez que nos juntamos éramos, fue un grupo más o menos grande, luego se, la cosa se fue reduciendo. Y, y bueno, lo que hemos estado haciendo es venir una vez al mes y bueno,、eh, quedar con, con estas personas, con mucha comunicación por email y así, de, preguntándoles por sitios que, que ellos recordaran, que, han, que ya no están, sitios o usos, s ¿no? que fueran muy cotidianos de su día a día. Que, y, y, ta, y la idea también era que pensaran en esos usos y en esos sitios que han desaparecido o que ya no son tan comunes, que pensaran que, que, limitan, que su desaparición limita las posibilidades de vida en la ciudad. De vida no solo humana, si,、eh, en sus posibles diversos modos de, de expresarse, sino también de, pues, de animales y plantas, vamos, y de otros. Ya los、no、sé, hechos microscópicos, no sé por qué no. Pero eso, de otros. De otras vidas. ¿no? Y, y bueno, hemos tenido conversaciones、eh, aquí por teléfono, luego hemos estado visitando los lugares que por e-mail nos mandaban los sitios que iban recordando y así, y luego nos juntábamos con esa persona que nos había hablado sobre ese sitio en el lugar y ya le íbamos preguntando cosas sobre el lugar, porque nos interesaba sobre todo la descripción, la descripción de, del hecho, del hecho del uso de la cosa que había que ya no está. Más que entrar desde una parte más autobiográfica en el sentido de,、eh, del por qué lo usabas o el por qué es importante para ti o eso, ¿no? sino más la, tratar de, de hacer ver ese lugar que ya no existe. ¿no? Todavía no lo tenemos todo muy claro. o sea, Estamos como en el proceso ¿no? de, de aclarar. Y, es, y en realidad estamos trabajando de una manera muy distinta a la que solemos trabajar, que normalmente decidimos lo que vamos a hacer. Totalmente y lo hacemos, y ya. ¿no? Esta vez está siendo más de buscar. Y, y, y yo, yo personalmente, no sé, Mike, creo que también está trabajando un poco en, en, en un modo en el que no es habitual para nosotros. ¿no? Estamos comprobando cosas que antes no habíamos hecho.、Eh, y, que, y que a mí, por ejemplo, se me resisten, y a, y a Mike, por ejemplo, también. Lo ¿no? n c e s l a i da e realmente es hacer este libro, es hacer un audiolibro efímero. Yo de, llevo mucho tiempo queriendo hacer algo que no es. Que aunque es con una cuestión de testimonio, que es de recuerdo y todo eso, pero que no se vuelva archivo. Para mí eso es una cosa que llevo mucho tiempo pensando: que, que es esta especie de, de tradición oral, que siga siendo tradición oral, en cierto sentido, ¿no? y que sea de, de habla y escucha sin que,、eh, sin que se vuelva archivo, sino que bueno, sea efímero.、Eh, entonces, bueno, con. con Con el material que tenemos hasta ahora, una de las ideas, eh, eh, porque hemos grabado las conversaciones que tuvimos in situ, las hemos grabado. ¿no? Eh, y entonces,、eh, yo en principio, la, la intención que tenía, lo que queríamos hacer era que las personas que habéis estado, que José ha estado en el proceso y Marifran también, nos han dicho sitios de, de, que ellos recordaban que ahora ya no están.、Eh, yo me doy cuenta, claro, yo soy un poco, ¿cómo se dice esto? Como un poco jefecilla. n o Entonces,、eh, yo quería que me lo contaran de una manera específica. v a l Entonces, e claro, porque yo, yo en mi cabeza ya sabía lo que quería, pero, pero、eh, no, con, no he conseguido buscar la manera en que yo les pedía esa cosa y que la respuesta fuera cerca, cerca de lo que yo quería que fuese. n o Entonces, era como, bueno, pues、eh, hay, algo, hay algo que no está. Que, que yo no esté ajustando, n o que no estamos ajustando ahí. n o Entonces, claro, hubo un momento que dijimos, bueno, pues, ¿y si probamos nosotros a trabajar con el material que nos han dado? Nosotros vamos al lugar, describimos. También porque, por ejemplo, muchos relatos, no, no todos, pero en muchos casos aparece la nostalgia. Un sentimiento de nostalgia que yo tengo como un poco de aversión a la nostalgia. Eh, que ahora, que、eh, todo el proceso para mí está siendo muy interesante en ese sentido, ¿no? Como qué es la nostalgia, qué significa la nostalgia y qué hueco abre para mí preguntarme qué echa de menos esa persona, ¿no? Desde, desde ese sitio tan afectivo que, que a mí me produce como una especie de, de rechazo, pero a la vez hay, hay algo que a esa persona le falta, ¿no? Hay un hueco que. Entonces.、Eh, Eh, pensamos, bueno, pues vamos, vamos a ver y si, si nosotros vamos al sitio y describimos lo que hay y lo que hubo en relación a estos relatos que nos han, que nos han contado. ¿no? Porque para nosotros esta es t ahí, es ¿no? a es en la tensión entre lo que hay ahora y lo que había. ¿no? Es como el sitio en el que queremos operar. ¿no? En esa, eh, y entonces pensamos lo de las píldoras, además pensando en que, en que para proclama no iba a haber nada acabado, acabado. Y, y pensamos como una intervención pública hacer estas píldoras sonoras.、Eh, y bueno, la, la idea inicial era hacerlas en radio, luego eso no pudo ser y entonces bueno, ha sido por, por la web. ¿no? Entonces, esa es una de las relaciones que hemos tenido con el material, ¿no? de, de hacer estas píldoras que tuvieran,、eh, que se sostuvieran como, como relato.、Eh, y a mí ahí, por ejemplo, me interesaba que estuviera presente la voz de las personas que habían, que habían estado. o ¿no? n Y también me, me interesan mucho los podcasts, escucho muchos podcasts. Entonces, era como también probar un poco a ver c o m o de unos que yo escucho, que me gusta mucho cómo funcionan, pues bueno, una prueba formal también, ¿no? En ese sentido. También para quienes no. El despliegue, o sea, entiendo que son los, los, los audios o sea, los que están allí colocados. Es、sí. Son los, los primeros, ¿no? o sea, el encuentro con la persona y es. la grabación、uh -huh. en el sitio、sí. directo. Y、eh, lo que se está enviando esta semana, que no sé, que cada u no lo estáis recibiendo,、eh, los, son ya es e otro trabajo de edición posterior、sí. en Printora, en más, en más、uh -huh. concreto. n o Realmente,、sí. cuando escuchas eso, pues escuchas ves hacia dónde es、sí. la dificultad.、Sí. n o Eh, en eso, claro, aparece la voz de la persona,、uh -huh. y lo que dice, sí, la falta, la nostalgia, la, la imposibilidad de la memoria, q e s、sí. o b r e todo la imposibilidad de esa objetividad de la memoria,、uh -huh. ¿no? que una vez que llega al sitio, pues claro, eso empieza、sí. a moverse s e r e c u e r d a por todos los lados. Y ahora, hablando de, los, de las píldoras,、uh -huh. estas que han estado, que están funcionando todavía hoy, se lanzará una, ahí, sin embargo, aparece la voz de una persona foránea,、sí. de la gente. son Mucho más cortas, están mucho más medidas, de una foránea, casi una alienígena, no tanto, sí, pero una、sí. foránea,、eh, que sí que inserta después el fragmento de la otra、mm. persona. Y、mm, lo que quería decir es que el trabajo mayor de edición, y a mí en eso me funciona la idea de serie.、Uh -huh. este, en este segundo, me、sí. funciona la idea de serie, que es donde en esa, esa repetición va, en, cuando, cuando lo o y e s como oyente, la idea de. Voy en busca de algo falta, voy en busca de algo falta. Es como el capítulo de lo que va en busca y de lo que falta,、sí. pero desde la perspectiva de esa foránea.、Uh -huh. Eso lo que produce es una distancia.、Sí. Una distancia que tiene que ver, c o n esta idea también de la nostalgia. Ahí me gustaría que, que, yo un poquito lo sé, pero incluso es una curiosidad, como qué metodología muy concreta, cuál es la descripción que, estás, que estés buscando, cuál es esa. Esa objetividad, ¿no?、Sí. ¿Qué ejercicio hacéis? ¿no? ¿Cuál es el ejercicio muy concreto? ¿Qué, qué gimnasia?、Vamos. Sí, pues, <coughs> bueno, primero decir que, que nosotros con, con, esta, o sea, con las píldoras y este ir al sitio y contar lo que nos han contado,、eh, tenemos un problema. De, no sabemos quiénes somos ahí, ¿no? Entonces, es, eso es una de, de las cosas que, que, que, que, de hecho, por ejemplo, habéis recibido los, los, las píldoras en castellano. Pero Mike las está haciendo en inglés también. Entonces son dos relatos distintos de la, dos gimnasia, o sea, la misma gimnasia hecha por dos personas.、Eh, entonces, eso es o es una de las cosas que, está, que estamos preguntándonos ahora: ¿qué, qué, es, qué, qué es esa cosa? ¿no? ¿Qué es ese tú, qué, qué es ese yo ahí diciendo eso? ¿no? Pero bueno, la, lo que hacemos es: vamos al sitio que nos han, en el que hemos estado con la persona anteriormente, pero vamos nosotros sin la persona que nos ha llevado allí. Eh, entonces lo, el, el primer paso es describir el sitio donde estamos, que es justo generalmente enfrente del lugar que, vamos a, que ya no existe, o sea, de esa cosa que ya no existe.、Eh, entonces, la estructura, tenemos una estructura muy específica que, que no siempre pasa, porque igual que la memoria, cuando la persona está contando el recuerdo, la memoria. supera la, la, la posibilidad de distanciamiento, si quieres, a nosotros lo que nos pasa, o a mí por lo menos, a Mike también, porque hemos hablado de esto, es que tú estás en el sitio y tienes tu estructura hecha, ¿no? de, bueno pues, decimos, estamos primero en relación a la ciudad, d d o n d e estamos en relación a la ciudad? ¿no? Sí, de, eh, pues en el norte, no sé qué, o en el centro, tal. Hay, claro, ahí también hay、eh, p、pues、un e s hay u montón de, de, de preguntas que surgen. que、eh, En el desarrollo futuro del proyecto、eh, dices, bueno, digo el centro histórico,、ah. digo el casco viejo, digo el no sé qué, estoy cerca de, estoy en la periferia, estoy en el borde, estoy、Gitan. en un barrio, no sé qué. porque, Gitan, ¿eh? Claro, en, en, el, en el asentamiento gitano, claro, es como, como, to, to, nombras, sí, como sí. nombras esas cosas n o y en relación a qué las quieres colocar. n o、eh, Eso es lo, el primer paso. Luego, el segundo paso es,、eh, es decir dónde estamos de pie. n o Y entonces tratar como desde donde estás de pie expandir hacia afuera, como poniéndonos a nosotros de referencia ahí donde hemos dicho que estamos de pie. ¿no? Eh, después de eso de, de, como de, y de, dar una de tratar de dar una sensación o de, de, de hacer una descripción que, que ayude a imaginar cómo es ese lugar más o menos, ¿no? pues、si es、no、sé, un parque con árboles o si es un barrio con edificios de ladrillos o si es, no lo sé, ¿no? como.、Eh, Y a fijarnos en la cosa concreta que hay o que ahora mismo o que no hay ahora mismo en el sitio donde la cosa estaba. ¿Vale? Y entonces,、eh, y entonces no, perdón, perdón. Porque des, después de dar la, la sensación, o sea, la, de describirla como la generalidad de ese paisaje, decimos, y hoy hemos venido aquí a buscar tal. Ahí es donde hacemos el enganche con, yo estoy aquí pero estoy buscando esto, que alguien me dijo. Que había aquí, ¿no? eh, o que alguien recuerda.、Eh, entonces, ahí es cuando describimos el, la, el sitio concreto actual donde esa cosa no está, y ahí damos el paso a la otra a la otra descripción. En la, en la otra descripción,、eh, porque nosotros estas píldoras lo que hacemos es, es una descripción desde principio a final sin parar. ¿no? En, o sea, estas píldoras no, en las que nosotros hemos grabado in situ. Describimos incluso lo que luego en la píldora cuenta la persona que,、uh -huh. con su voz. Entonces hacemos ese relato completo y para las píldoras de radio,、eh, bueno, de radio, sí, estas que hemos mandado, insertamos, cortamos esa parte que nosotros escribimos que la otra persona describe. ¿no? Entonces, ¿Me estoy explicando sí, bien? Sí.、Eh, bueno, yo sí, no sé. ¿Qué? Sí, sí, yo sí. Yo dices q se a como. a s í de locutora de radio, ¿no? Se、sí. dice, esta persona dice tal, ¿no? sí. es el nombre. ¿no? Sí, eso es, sí, Sí, nombra a la persona, sin, o sea, nombramos sin el apellido, o sea, nombramos a la persona. Y、eh, esa es la estructura que nosotros intentamos seguir esa, y describir sobre todo la cuestión、eh, material de la cosa y usar palabras que las personas han usado cuando han descrito la, la cosa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la. Eh, recuerdo eso, en la narración de Edu, por ejemplo, de la secuoya, yo todo lo que digo de la secuoya lo dijo él. Yo uso sus palabras, ¿no? O, o por ejemplo, en la de José, en la última parte que apareces tú diciéndolo de Internet, que es como un portal de Internet y tal, en la que yo he hecho, claro, e no l sabe,、no, eh, la que yo he hecho entera, yo uso esas mismas palabras que dices tú, ¿no?、Eh, eso. ¿Es eso lo que me preguntabas?、Sí. Y、mmm, quería decir otra cosa, pues se me ha olvidado. Ahora me vendrá.、Uh -huh. <risa> Creo. ¿Puedo h a c e r una pregunta? Sí. <risa> o sea, en esta cosa de. ¿no? Tras trasladar el, el, el, la descripción de la persona que, en cierta manera, bueno, algunas、bueno, es que escucharon e s t á c a r g a d a de, de recuerdo y de memoria y a s o c i a d a a una n o s t a l g i a ¿cómo hacéis el cribaje? Sí, esto es m o p u e claro, hay, hay inherentemente una, una carga afectiva que, que es muy difícil de, de eliminar, ¿no? Y hay en la simple descripción, seguramente. Entonces,、mm. uh... Claro, yo, por ejemplo, para mí, porque, o sea,、eh, para mí no es tanto la cuestión afectiva, o sea, porque la, yo tengo ese afecto también, yo me doy cuenta, ¿no? Que, que, que en, en el proceso. Nosotros generamos un afecto por la persona y por el lugar. Y ahí, por ejemplo, entra u, u, o sea, una cuestión de decir, uf, tengo que contar esto de una manera en la que、eh, la persona no sienta que estoy contando una cosa que no es. O, o, entonces, muchas veces, por ejemplo, entonces, no es tanto la cuestión de la afectividad, sino, por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo concreto que, que yo creo que、eh, a mí me ayuda ¿no? a aclarar. Eh, Charo, una de las personas que, que ha participado y con la que estamos hablando para esto, que nos, nos llevó al parque de Judimendi. Y ella tiene mucha pasión por ese parque, ¿no? Y tú lo notas cuando ella habla, es, es, y recuerda de los niños cuando los llevaba y que había mucha gente. Y a ella le falta algo en ese parque ahora, ¿no? Entonces, eh, eh, ella, hablaba, ella decía en un momento, porque es un parque, porque, claro, es que antes era un parque inter, intergeneracional y ahora ya no es eso, ¿no? En la conversación que teníamos con ella. Entonces, yo estaba tratando de entender, porque yo el otro día, que fui, siempre que hemos ido con ella, o sea, yo he ido al parque varias veces, y además he trabajado en ese colegio y he visto ese parque otras veces, t a Pero cuando hemos ido, nunca ha sido la hora de la salida del cole o de los niños jugando,、tal. Entonces, claro, un parque no es lo mismo a la mañana que a la tarde, ¿no? q u e o sea, también es el problema, o sea, el problema, la dificultad con la que lidiamos. Que un sitio, cuando lo narramos. O es esta cosa general del lugar, o si narras un, un momento específico, ese sitio es eso específico en ese momento, pero no en otros momentos de ese mismo día, n o por ejemplo. n o Entonces,、eh, claro, yo decía, es, el otro día que estuvimos, el domingo por la tarde, g r a b á n d o lo del parque,、eh, que, porque hemos hecho varias grabaciones, eh, eh, estaba lleno de niños. Y yo decía,、eh, ¿a qué hay niños jugando? ¿Qué es lo que ella echa de menos? Que no hay niños jugando en el parque. Eso es una de las cosas. De las que hablaba ella. n o Pero claro, entonces era como yo pensaba, que, o sea, que es distinto en lo que ella me cuenta y lo que yo veo, porque ella tiene razón. Quiero decir, ella me está diciendo una cosa que es, que es cierta, o sea, que, es, que ya la ve, ella la vive. o s sea, Entonces, a e porque yo vaya al parque el domingo y vea que hay niños, no deja de ser cierto lo que ella me está diciendo. o ¿no? n Entonces eh, eh, pienso. ¿Qué me está tratando? O sea, ¿qué es lo que.? ¿Cuál sería el punto de encuentro entre eso que ella me cuenta esto que yo veo, no? Como que. Y claro, yo, por ejemplo, una cosa que me di cuenta el otro día es que ella me describe un parque en el que los juegos de los niños están por todo el parque y ahora los niños están segregados al fondo del parque. Entonces. Claro, no es tanto la cuestión de la afectividad, que ella, ella habla de esa pérdida, de, del parque ya no es lo que era, ya, ya no hay gente, ya no hay niños, y ya y no, no sé qué, y aquí estábamos todos y tal. Es, es más como entender en esa cosa apasionada de algo que ella ha perdido, ver, ver qué veo yo y decir, ¿cómo puedo contar esto? Bien, porque yo no tengo esa afectividad con el lugar desde, desde ese lado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo darle valor a eso? No decir,、ah, no, no me interesa que tiene pasión con este parque que a ella le faltan los viejillos no sé qué y el otro tal y cual, sino como, como, cómo pongo junto a la realidad que yo veo y lo que ella me está contando sin, sin rechazar esa nostalgia y esa pasión. ¿no? Entonces,、eh, o sea, no es tanto la, quitar la afectividad, sino como, como de, de ver en esa cosa emocional y apasionada. ¿no? que... que ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es, es la o que se h pérdida? e r d d i o q u es la p é ¿Qué es la pérdida más allá de mi emocionalidad con, y de mi relación con ese lugar? no? Con el parque de, de Charo,、eh, claro, yo estando allí, Mikey l l e r a como de, ¿y qué es? q u é es? es porque ella termina su narración el día que estuvimos con ella. Bueno, e son una c v e r s a conversaciones i ó n s muy informales. Bueno, algunos de vosotros están ahí ahora, luego si queréis escuchar alguna o un trozo o algo. e、eh, l l a decía, es que este era un parque intergeneracional. ¿No? Y decía, ¿qué podría ser intergeneracional? Que lo sigue siendo, porque sigue habiendo gente mayor, niños jugando, gente con perros, gente joven. ¿ves? Y claro, yo lo único que, me, que pensaba era: digo, claro, yo la única diferencia que veo es esa, que ahora está como segregada la cosa. ¿no? Es como los niños están en un lado. Entonces, ella me contaba de un parque que estaba juegos por todo el parque. Entonces, los mayores estaban sentados en los bancos, imagínate. Pero el, al lado de esos bancos había juegos de niños, es decir, los niños estaban jugando por todas partes. Entonces no había tanto esa separación de, de los bancos que están más allá, donde está la gente mayor, más tranquila, los niños al fondo jugando tal. Entonces hay muy pocos niños jugando en el resto del parque. Es como que sí es intergeneracional, pero no está mezclado. O es multigeneracional, pero no es intergeneracional en el sentido, de, de, el sentido que yo le encuentro, que le he、sí. encontrado ¿no? estando allí. Pensando en eso. Y pensaba también en que, claro, ahora, ya más que no tengo niños、eh, y, y la mayor parte de mis amigos no tienen hijos, n o hay, hay como una segregación grande n o entre, entre los niños y los mayores. n O、eh, O por lo menos gente que no tiene niños, de repente、eh, siente mucha molestia en muchos casos cuando hay niños. n o Entonces, a lo mejor ese parque, no lo sé, esto yo ya estoy especulando, claro. Pero ese parque a lo mejor dice, n bueno, ponemos a los niños jugando en un lado para que no molesten a los otros que, es, que están haciendo otras cosas, ¿no? Las píldoras estas que hemos estado mandando tienen como una estructura que al final siempre hay una coda, digamos, ¿no? Nosotros describimos el sitio donde estamos, decimos que venimos buscando esta cosa, describimos lo que hay ahora, describimos lo que había, que ahí es donde entra la voz de la persona que nos contó aquel, lo que ahora ya no está. Y detrás. A veces hay una coda, generalmente, no todas, pero que dice algo que en la conversación apareció que nos parece relevante en relación a cómo ha cambiado el lugar. Charo también me cuenta que en este parque los juegos de los niños no estaban al fondo, sino que estaban repartidos por, a lo largo de todo el parque. Había un foso de tierra, porque, por ejemplo, a nivel de materiales también, que es una cosa también que nos interesa. Se ha perdido mucha variedad de materiales ¿no? n o en las ciudades, en las calles. n ¿no? Entonces, o Por ejemplo, pues eso,、eh, a, a mí me interesa nombrar el foso de tierra, por ejemplo. n o que, Por ejemplo, en Madrid a mí me afecta particularmente eso, en el sentido de que o s están a ya no e todas las plazas cubiertas con, con, con baldosas de piedra o de lo que sea. Están los s o sea, el suelo este blandito que le ponen a los niños y tal. ¿sabes? Entonces,、eh, ahí es donde de repente digo, bueno, o sea, el parque, el parque no, así, no era así. El parque, niños había por todos los lados, ¿no? O sea, juegos había por todos los sitios y tenían estas otras formas. Que ahí es donde, cuando serviría también como para hablar d todo, todo este otro despliegue, también de otros materiales que tiene, que también es un trabajo que habéis hecho en paralelo,、sí. en el archivo, ¿no? Que claro, ahí, si hay、eh, si、islas,、eh, lo que son. El parque de Judith Mendy, o sea, me imagino que todos los cambios tienen que ver también con una legislación en relación a la norma, o sea, la norma, las normas sobre los、mm. parques, que no me acuerdo, pero sé que a finales de los 90 cambian mucho, todos、mm. los parques también se homogenizan,、mm. me imagino, o sea, toda una normatividad que habla e、sí. relación a eso, sí. ¿no? Sí. y al mismo tiempo también el modelo de ciudad, en, el, en un momento cuando el parque se cambia, ya hablo como Vitoriana, igual a q í、sí. me puedes acompañar más. Que se construye el centro cívico,、uh -huh. j u d i z Mendy, con lo、bueno, que j u d i t Mendy dice、sí、que es un sitio en el que sigue habiendo mucho ruido de niños, que、sí. está p u s t o al lado,、sí. ¿no? que hay espacios para que los, los vean,、sí. eh, que、uh -huh. seguramente Judiz Mendi, o sea, el centro cívico, que fue un momento también en los 90, ¿no? sí. un modelo de ciudad que se pretendía para g a s t e i z y tal,、uh -huh. eh, que posiblemente el, El centro cívico sí, asumió en todos los usos、sí. que tenía el parque. Entonces, no solamente el parque, sino、sí. pues, a eso. ¿Cómo pues bueno ¿cómo ha sido e s e otra?、Uh -huh. Que no sé cuánto el trabajo sin esos otros,、uh -huh. os, otros documentos.、Sí. ¿no? ¿Está cojo o no? No lo sé. Sí, no lo sé、sí. ¿no? Eh, con, con todo el trabajo, o sea, porque hemos estado mucho en el archivo, además, o sea, hemos ido a, buscando cualquier cosa. O sea, que era la búsqueda, o sea, cualquier cosa quiero decir quiero Porque, claro, allí lo tienen todo organizado y clasificado muy bien. ¿no? Y entonces era como de:、eh, bueno, pues servicios, pu o sea, baños públicos, o、eh, fotos del parque. Hemos buscado más foto, imagen,、eh, que. Que, que cosas escritas. ¿no? También hemos、eh, mirado mucho en proyectos, de, yo qué sé, los proyectos que había antes, que, o sea, como, por ejemplo, eso, ¿no? pues con lo de Gaola c h o d r o n de repente está el proyecto ¿no? arquitectónico que se presentó, o sea, que se hizo para tal. Entonces, hemos estado mirando planos, mucho plano,、eh, algún, eso, alguna memoria de alguna cosa, fotos.、Eh, Más que mirar, más que tratar de, o sea, de... que O más ver cómo se ha desarrollado la ciudad. t a Luego l yo, por ejemplo, he estado mirando las, las, las regulaciones de los estadios públicos, tal, pero como una cosa un poco más、eh, de lado. Porque, en realidad, el trabajo no tiene tanto que ver, que no, o sea, que no sé si lo consigue, o sea, que si lo o c no s i g u u e e b n no está hecho el trabajo en realidad, pero bueno, estamos en esa búsqueda. No No tiene tanto que ver con, <coughs> con tratar de dar una explicación a cómo se ha desarrollado la ciudad. Que, que con usos que se han, que se han perdido, que, que no significa que, por ejemplo, el, está el, el centro cívico, ¿no? pero el centro cívico es el centro cívico y luego está el parque, que muchas cosas han pasado allí, pero, pero el parque ha cambiado porque no se usa así. ¿no? Entonces, no, por eso no tiene tanto que ver como con m o o c la pérdida, o con la o con, porque luego también, por ejemplo, en las conversaciones entra mucho también la cosa esta del. del de juicio de valor, ¿no? De que parece como que. Si lo de antes era mejor o lo de ahora es mejor. Hay, hay como momentos así, ¿no? Y no tiene tanto que ver con eso como con, con observar esa cosa cotidiana, ¿no? Es más de, de qué es eso que hacía todos los días que ahora ya no y porque ya no se hace mucho, bueno, este sitio ya es otro sitio, ¿no? Este sitio ya es. Que luego tú hablabas, y el chico es t el fotógrafo, de que, por ejemplo, j u d i m e n d i cuando que hubo, tuvo esa época sí, más oscura, oscura, ¿no? De repente, ¿no? Entonces. Claro, ahí también, ¿no? De repente el uso cambia, o sea, que no s o l o el uso, esto es como unas tensiones de un montón de cosas, ¿no? Entonces,、eh, bueno, pues se, se deja de cuidar y por dejarse de cuidar se deja de usar y por dejarse de usar se deja de cuidar y bueno, esta cosa dinámica, ¿no? Entonces,、eh, la, o sea, la intención nuestra que no se, no, es mirar el sitio, el, el sitio, el sitio y. y Y no tanto, no tanto pensar en, en que esto se ha desplazado aquí, sino en este sitio era de esta manera, ¿cómo es ahora? c ó m o ahora? ¿no? es、eh, También ayer escuchábamos una, una charla de un señor eh, bueno, eh, en el Reino Unido que está ahora haciendo, bueno, estudiando mucho esta cosa de las prácticas abandonadas y los usos en peligro de extinción y tal. ¿no? Y Y claro, él decía ¿no? que, que tiene más que ver con, o sea, para él el trabajo de mirar esas cosas que se están perdiendo, que se han perdido,、eh, tiene más que ver con, con una especie de, plural, de funda pluralismo fundamentalista, si queréis, ¿no? De, de,、eh, de que está muy bien lo que está, o sea, que está muy bien lo que está, quiero decir, lo que está pasando está pasando y las cosas que tienen.、Eh, Que se siguen haciendo o que se, o que se empiezan a hacer porque son nuevas prácticas o lo que sea, tal, pero, pero y, y si no se pierde la diversidad de lo otro, ¿no? es, como, es bueno, eso, entonces, como una especie de diversidad pl pl pluralista, fundamentalista, ¿no? hablaba él ¿no? en ese sentido. Y tiene más que ver con eso. ¿no? Como, y, pensaba, y también comentaba, hablaba que me acordaba de ti y Oscar mucho, de hablar de la participación, pensando en la participación no tanto a nivel numérico. Sino a nivel de, de diversidad de modos. No, en relación a la oralidad en el proyecto, n o en todo el proyecto,、eh, que por un lado están los relatos orales de las personas que han participado en el grupo, n o personas de Gasteiz al final, Gasteiz o que han tenido una infancia en Gasteiz. O sea, hay una transmisión oral de estos relatos, ¿no? Son relatos n o que están bueno, muy relacionados a la experiencia, al afecto, o ¿no? n a una memoria que en muchos casos puede ser una recreación, ¿no? Una memoria que se desborda sí. en sí.、Eh, por un lado está esa oralidad y por otro está la vuestra, cuando recreáis esos materiales, cuando trabajáis esos materiales,、eh, los maqueáis, ¿no? sí. que es una oralidad、eh, más neutra,、sí. ¿no? más desafectada.、Eh, además, en vuestro caso es bilingüe, porque tú lo estás haciendo en castellano tú lo estás haciendo en inglés. Esta, toda esta oralidad que atraviesa el proyecto,、eh, ¿la teníais pensada previamente? 私たちはそれを考えているのか、どうやって仕事をしているのか、どうやって仕事をしているのい Of working with sound, not with images. No, que, que desde el principio sí que habíamos pensado trabajar con la oralidad y que, que desde el principio habíamos traba pensado trabajar con, con la palabra y no con, y no con imágenes. Because I think、um, we've always been very interested in how you start to imagine these places through people's verbal descriptions, not, which is very different from being shown a photo, like being shown one of these archives. 私たちは、私たちはみんなに知っている人たちにとっては、何かを使うことができますか何かを使うことができますか何かを使うことができますか何かを使うことができますか何かを使うことができますか 私たは、私たちの場所にはく場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行く場所に行 Ese relato que te están contando, empiezas a imaginar ese relato, ¿no? Y tú empiezas a sobreponer ese relato en el lugar donde estás, que estás viendo, ¿no? Que ese es un. Y creo、like、que empezas i a intentar hacer sentido de eso de tu propia experiencia d e una manera muy diferente de si yo dijera, q u este decir lugar u s a í a como esto. Porque entonces, eso es justo un muy e s p e c í f i c a p e de histórica información. 私たちは、このような形で、このような形で、このような形で、のような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形 The photographs that we have put up with these sounds this week are intentionally very fragmented.、Mm -hmm. So they r e n o t show i n g you the things that we r e describing, they r e just show i n g you a little. Claro, aparecen asociadas intencionalmente ejemplo, las relatos estado sea, a han ido mandando esta semana,、eh, intencionalmente son un fragmento por por eso, fotos hemos poniendo, o esos ido son pequeño. que que que que un muy se でも、こでような場合は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちの場合は、私たちは、私たちの場合は、私たちの場合 n 私たちの場合は、私たちは、でたちの場合は、私たちは、私たちの場合は、私たちの場合は、私でちの場合で私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たの場合は、私たちの場私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの o 合は、私たちたちの場合は、私たちの場合は、私たちのの場合は、私たちの場合は、私たちの場合私たちの場合は、の場合は、私た Of how then we try to、mm. articulate what we've remembered of that.、Mm. And in disappearing these things, then they would only t h exist n e in the way that you could articulate what you remembered of them. Y que, y que que que que audios una entonces, estos están en web, desaparecer, y pensando también en el, en el libro efímero este, entonces,、eh, van también como ahora mismo libro estos a Solo van a existir en el futuro a través de la posible articulación que cada una haga de lo que, recu de lo que recuerde.、Claro. Sí, que claro q es, u que está e muy vinculado a, a la tradición oral.、Eso. Y también, por ejemplo, hay que. Era lo que antes se me ha olvidado varias veces que lo quería haber dicho, pero se s、eh, que el, el desbordamiento, este que hablabas antes de la memoria, ¿no? de cuando hablaban, que también tú hablabas, ¿no? de.、Eh, Claro, cuando estás en el sitio haciendo la narración, que el otro día hablábamos de eso, ¿no? eh, bueno, y contigo hablaba también de eso. Estás en el sitio y está la estructura súper clara y, y, y las ideas, o sea, lo que, lo que vamos a decir, tal, lo tienes en la cabeza, pero el sitio te puede, el sitio te, te, te puede siempre. Hay esa afe, afección del, del sitio, entonces,、eh, así como a nivel a nivel. pues eso del recuerdo, el afecto del recuerdo, eh, eh, no está, sí que hay como una sobrecarga del, del lugar, porque hay como una especie de atención exacerbada a, lo, a, a los detalles del sitio. Y de repente tú tienes la estructura en la cabeza que te has planteado, pero empiezas a mirar el sitio y de repente, te, te, hay, o sea, hay veces que es, es como surrealista, ¿no? q u e dices, tú estás como en control de la cosa, ¿no? Pero el sitio se pone muy de manifiesto. y muy, te, te afecta mucho. ¿no? Una curiosidad,、eh, porque esta opción que habéis、eh, planteado de lo efímero,、uh -huh. después de un trabajo tan profundo, después de estar ahí reduzcando ¿no? en los afectos de las personas, en lo desaparecido, todo el proceso de grabación, la construcción, para ser efímero. Precisamente además en un momento que igual llevamos pues, una década o igual algo más. con el archivo, con la búsqueda, con el recuperar, con el. ¿Por qué esa o p c i ó n optar por lo efímero cuando sabemos que luego, claro, la memoria individual reconstruye y destruye? Para que tenga sentido conceptualmente para mí,、eh, esta cosa del recuerdo, de l efímero, de la tradición oral, tal, tiene que no generar archivo. Porque precisamente. Para mí es poner en valor esa, esa cosa efímera, ese cambio constante, ese. ese... Que yo recuerdo la cosa es con, con, sus, con sus torpezas, con sus, con sus huecos, con, con, con el afecto que yo he generado a través del relato que me han hecho. Con, eh, eh, es como tratar de, de, sí, de poner eso en valor y, y decir, bueno, pues yo pongo esto en valor y pierdo este, pierdo este material. Pierdo el material y vivo con ello, ¿no? Y es, es, es bueno, a mí me resulta complicado en el sentido de que el otro día hablábamos, Mike y yo, y yo decía: en algún momento tenemos que borrar todo esto. Yo vengo de la, de la performance, ¿no? de la, y del teatro, de... y me interesa mucho poner en, en valor, la, o sea, de darle todo el valor a, a, a, la, a la acción misma. Yo quiero que el, el trabajo yo lo valore desde la relación y lo recuerde desde la relación que he tenido en concreto con esos sitios. Es la primera vez que me está pasando que, claro, me habéis contado tantas historias y tantas cosas, ¿no? De, de aquí, de sitios muy concretos, no sé qué, que yo ahora me relaciono con esos sitios y tengo como una especie de vida paralela que nunca he vivido, ¿no? Como si fuera una,、pues、una actriz, ¿no? Entonces. Y es muy extraño, porque yo con la ciudad me relaciono ahora mismo de un lado completamente diferente y sé muchas cosas que no tendría que saber siendo quien soy. ¿no? En ese sentido de que, bueno, yo vengo aquí, no soy de aquí y tal, pero de repente con m u c h a s c o s a s que digo. Pero hay como una especie de biografía paralela que todavía no se ha cruzado así y que está, que está ahí, unas memorias que yo no he vivido que tengo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la, en la cosa del, del, del audiolibro, digamos. Que es la, como la idea, la que, y que por ejemplo, bueno, pues eso, ¿no? O sea, ahora mismo la, de, la web esta que hemos hecho esta semana y tal, o sea, estamos probando cosas, a ver qué funciona, qué no funciona, las relaciones con las imágenes. O sea, la, la cosa es que tú una vez que lo escuchas, no lo puedes volver a escuchar, se te borra a ti, no se borra del sí, mundo. Sí, sí. Que es como cuando vas a ver una, una performance, a <risa> ves, y ya está. Entonces, es,、eh, o sea, sí que no es como de repente de. Digamos que la, la aspiración final es más que el encuentro personal con el material sea, el, el, sea lo efímero,、uh -huh. más que el, el, el objeto, si queréis, final. n o、uh -huh. Ese objeto、eh, sigue existiendo, pero so, solo lo puedes escuchar una vez, lo puedes encontrar una vez. ¿no? Uh -huh. Yo veo la tensión entre. Y me llama la atención ¿eh? el planteamiento de vuestro trabajo, que os interesa mucho el hecho. El objetivo, el lo pragmático, lo que está ahí. Y es un trabajo en el que se construye a través de la imaginación, fundamentalmente. Entonces,、eh, me llama mucho la,、eh, la atención que os interese tanto lo material cuando estamos imaginando de otro tiempo, estamos, aunque desaparezca en una parte de imaginación, en toda la construcción del trabajo, que veo que entra en tensión con, ese, con esa materialidad que queréis. Buscar ¿no? del espacio y además lo he visto con lo, con, con lo que has mencionado de las fotos ¿no? que, eh, que utilizáis el fragmento ¿no? que también es como me gusta lo del gesto poético ¿no? el, el fragmento visual también es un gesto poético ¿no? porque esa、uh -huh. reacción d te permite imaginar mucho ¿no? o sea que veo no sé si es porque a mí me interesa la imaginación mucho、uh -huh. y, y la veo también en vuestro trabajo ¿no? es como que aunque uno o sea Quieras、eh, reducir la imaginación, ir al material. O sea, es muy interesante cuando ha dicho: llegas al lugar, pero es que el interior está en el exterior. O sea, si lo estás describiendo, lo, es, lo estás viendo tú.、Sí. Si no estás ahí, o sea, no, no se puede separar. Eh, eh, eh, nuestro interior está ahí, en ese exterior. ¿no? Si no, no lo, no lo cuentas. Yo quería añadir una cosa de cuando empezó la conversación, se me p l a n t ó la pregunta: ¿qué diferencia habría si este proyecto lo hiciera un antropólogo? Hay ó Los g o sociales que ya mucho tiempo,、mm. además, trabajando sobre、sí. esto, tienen un montón de metodologías, o que lo hagan artistas. ¿no? Mm. ¿Cuál sería, bueno, igualmente hay campos comunes y también hay diferencias、sí. evidentes, ¿no? Y, ¿Y cómo plantear esto nos puede servir para poner en valor realmente de qué se trata aquí?、Mm -hmm. Entonces, toda esta discusión sobre la forma de uso de los materiales, que quizás. Podría establecer esto para el mismo entre las formas de uso del espacio, ¿no? este uso cotidiano, cómo nos relacionamos con los materiales, con un objeto, con una persona.、Pero、esta relación sujeto-objeto,、eh, de esto de lo que hemos empezado a discutir a raíz de lo que tú has planteado sobre lo e f i m e r o s me parece que tiene mucho que ver con la especificidad o con lo que una investigación artística pueda aportar, a diferencia de una investigación antropológica donde la, el que que den los archivos y que den los registros. Objetivo, esa creencia en e lo b j e t i v o sería muy distinto. ¿no? Creo que poner en duda、eh, la objetividad o, en,、sí. o meter el espacio,、sí. que tendemos a pensar como algo que está ahí fuera, que es objetivo, que ha cambiado, introducirlo en esta serie de transformaciones, al tú me lo cuentas, yo voy, lo repienso, lo grabo, tú lo escuchas, hace que la cosa de sujeto-objeto, material, no material, humano, no humano, empiece a fluir dentro、sí. de un espacio. De experiencia, que creo que es una mirada、eh, que transforma muchas cosas n o、uh -huh. a la hora de, de considerar el espacio. j o s é e s t á hablando de unas descripciones muy, muy como dicho, has precisas. n o Claro, cuando estás en el sitio te das cuenta que es imposible, claro, es que la precisión era, es imposible. Era, super, pero claro, claro. Esa,、eh, solo porque, para mí como ejercicio, solo porque trato de hacerlo preciso, se pone de manifiesto la imprecisión, se pone de manifiesto la. Lo incompleto, lo imposible de narrar el lugar. La, la, la, es imposible, porque además、claro. está siempre cambiando, y es eso también que tú, lo que tú estás diciendo ahora, ó s c a r n o d e los lugares son imposibles de aprend aprender. n o El intento de hacerlo es como, ¿qué pasa ahí? no?, Que se pone de manifiesto de toda esa imposibilidad y de tratar de hacer esa cosa imposible. n o Ese propio sitio, tú estando ahí, te desborda, es la cosa que pasa, n o es un desbordamiento del sitio. n o Entonces es como describes el sitio para, como para ayudar a, a, a, que, a generar esa imagen d e lugar. Pero de repente hay gente, hay persianas y no sé qué, la actividad, el viento, los sonidos que se oyen, la, tal. Sabía que esto nos iba a desbordar, o sea, porque ya lo sabía desde el, primer, desde el principio, pero nos ha desbordado todavía más de lo que yo pensaba que pasaba l sitio. Es como una, hay como una cosa de, de peregrinación a los lugares, ¿no? También, ¿no? Que dices, bueno, y peregrino a la secuela para contar esto, y peregrino al otro sitio para contarlo otro, y peregrino al otro lado para contarlo otro, ¿no? Entonces, claro, muy rápido te, muy rápido te das cuenta de que. プロジェクトアティスティック、およせるプロジェクトでたんぱらしんぷらかます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 Yo、sí. estaba pensando como la pared grande, un mapa, un mapa, y ver todos los actores que están implicados. ¿no? Entonces, el n n t o c e e s primer actor sería el espacio, el segundo es la persona que recuerda a ese espacio. O sea, el espacio es un actor más que te hace,、sí. te hace accionar, en este caso una acción de recuerdo. Te lo pasa a ti,、eh, tú vas a ese espacio, el espacio vuelve a actuar, ya de otra manera,、mm. pero ahí lo grabas y le llega a alguien que lo escucha en su ordenador, en su casa. Nosotros aquí ¿no? y se establecería una red、mm. donde están actuando grabaciones, espacios, personas. s、sí, e transmite como un cierto、eh, impulso de transformación. Pues todo se está transformando lo que tú escuchas, te transforma. el s p a Claro, i o c yo creo que eso claro, es muy interesante ¿verdad? porque sí, se、eso. trata de superar sí, esa división esa visión,、sí. que es tan terrible. ¿no? Mm. Claro, tú, un sujeto pasa luego también a ser objeto, pero el objeto de percepción que es el espacio es un sujeto,、sí. que también, mm. una agencia que te hace actuar. ¿no?、Mm. Eso nos obliga a reconfigurar un poco las relaciones que interactuamos. í cuando es público también. ¿no? Claro, el espacio va... público. No, es otro. La verdad es que n ese sentido hay como un cambio, la e r d a d que has dicho esto, me, me he visto todo de s d e otra perspectiva, ¿no? que ya no es Charo que habla sobre el parque, sino Charo es un espacio público que habla. Claro. O sea, s un espacio público no, más. Sí. Con, Eh, que habla sobre, o sea, que se relaciona con, con otro espacio público. ¿no? Sí, t i e s agencias, ¿no? s e a más una producción colectiva. Colectiva, c r o Que, claro, dinero, es,、eh, sí. que sí. Se construye en este、sí. momento gracias claro, a e o s intercambios. Sería、sí. como unas mafiosas、sí. c que se van conteniendo. El parque es contenido en el relato de Chalo. Pero luego tú vas al parque y el claro, parque te vuelve a contener. t a c l a r o e s este espacio de archivo también como un todo otro, más de. o t r o espacio más de. Nosotros estamos aquí ahora, pero cada uno viene de un lado. Pero en realidad, por ejemplo, para mí, porque o sea, todo, es, todo este trabajo viene desde, desde la cosa de entender los espacios como, como algo dinámico, vivo, en la que los actores no son solo los humanos, sino que hay muchos otros actores. Todo, o sea, viene, viene de ahí, ¿no? De ahí. Y el reto un poco es, es encontrar eso, ¿no? Como también no, no, fijar, no fijar la narrativa también, ¿no? Yo creo que esto es importante pero... porque si no uno tiende a pensar este tipo de proyectos en relación a los parámetros, de los proyectos de investigación en la antropología, y uno dice, bueno, el resultado de este proyecto es que nos hemos dado cuenta que hay menos p a r q u e s o que hay más、claro, p a r q u e s pero... Eso ya lo sabíamos, ya、claro. están los libros. O sea, el resultado. Lo que puede generar este tipo de proyecto、uh -huh. artístico、eh, es otro tipo de experiencia. Todavía hay que subrayar esta historia、uh -huh. porque si no se pone todo en función de los resultados sociales que tienen que tener los proyectos. Y son resultados sociales pero con otro tipo de, de materialidad. proyecto final, la idea es que se llame,、eh, en inglés tenemos el título, As Unremarkable as Breathing. En realidad, una de las cosas importantes es. Tiene que ver con cómo percibimos los sitios. Para mí, ahí es donde está la cosa del futuro. No, no tanto en, en cómo miro el lugar en el que estoy ¿no? y qué percepción, qué, qué atención le dedico y a qué cosas. ¿no? Tiene más que ver ahí, como en ese pequeño espacio. Luego también,、eh, esa, idea, o sea, esa idea no, el hecho ese de que, si, de que si yo soy un agente más en el espacio y hay otros agentes con los que estoy interactuando, que h a y tenemos capacidad de transformación. ¿no? Podemos hacer, podemos pensar o d m o s p e en voy a usar este sitio de otra manera o no, no. A mí es ahí donde se abre la cosa del futuro como posible, no, no tanto como, como respuesta a nada. claro.、Y、porque una vez que e m p i e z a s a pensar en el espacio como el resultado, de, no como un escenario en el que pasan cosas, sino como el resultado o la emergencia de todas esas interacciones de, de diferentes actores, materias, cosas materiales y materiales,、eh, También puedo estar aquí de otra manera, ¿no? También me puedo relacionar con esto de otro modo.、Eh, yo también puedo organizar un grupo de bolos, o ¿no、sea,、uh -huh. no sé qué, incluso como, posi como posible idea, aunque no. Y, y, para mí es ahí donde está el espacio del, fu del futuro, del posible futuro, o ¿no? o、uh -huh. James Lovelock, el, el científico que se inventó lo de la teoría Gaia y que fue el primero que empezó a hablar de los clorofluorocarbonos y todo eso, cuenta. Bueno, él ha vivido siempre en el mismo sitio, en el, en el Reino Unido, que es donde, na, o sea, es donde nació, se ha criado ahí y tal. Y sigue viviendo ahí, tiene allí su laboratorio y sus cosas. Y él,、eh, yo no, no me acuerdo que era su padre, pero él, él con sus hermanas y con el padre salían a pasear muy a menudo a ayudarle al padre a algo. No sé si es que e l padre le gustaba la botánica algo, era recoger algo del campo. Yo lo que recuerdo es eso. Y. Y bueno, de pequeño salía mucho a campo. Y tal. Después de mayor,、eh, él sigue viviendo allí y entonces empieza a contar que un día, mirando hacia unas montañas que hay y tal, empezó a, vio que el aire tenía una calidad distinta.、Eh, yo creo que lo, como lo describe, es como cuando, haces, como cuando algo está caliente y ves el aire que está haciendo así como onditas, ¿no? Pues, Y que vio eso, ¿no? Y empezó a ver que eso estaba todos los días, ¿no? Cuando iba a dar el paseo estaba todos los días. Y entonces decidió empezar a hacer análisis del aire, porque percibió eso, ¿no?、Eh, y entonces descubrió los cloroflorocarbonos. Y entonces creo que hay una parte de nostalgia por mi parte, porque yo no tengo una relación con ningún territorio tan estrecho y tan con esa tensión. Y hay, hay, un, hay un deseo de eso también, hay, una, hay algo así. Porque si, o sea, yo lo pensaba, ¿no? Digo, si, si toda la gente tuviera ¿sabes? Esa, esa percepción tan, tan fina, ¿no? Con, con lo que sea, no tiene por qué ser con todo, pero con una cosa, ¿no? Si todos tuviéramos eso, igual, no lo sé, no sé qué sería el futuro, ¿no? Pero, pero esa pregunta también tiene que ver con esto del futuro. <risas>